Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El secretario general de Conadu Histórica, Luis Tiscorni, ha entrevistado en Radio Kermés, contó que rechazaron la paritaria salarial porque se trata de una suma fija. Además, agregó que adherirán al paro nacional del 24 y 25 de septiembre con movilizaciones. Nosotros, como es sabido, no aceptamos o rechazamos la propuesta salarial. ...en relación a la discusión de nuestra paritaria, ¿no? Eh, rechazamos la propuesta salarial... ...que el gobierno realizó en la última... Eh, ...la rechazamos fundamentalmente... ...porque introduce sumas fijas... ...a los salarios... ...cosa que nosotros habíamos logrado... Eh, ...en ese momento se llamaba... ...blanqueo de los salarios... ...en el año 2005... ...después de una lucha muy muy grande... ...y bueno, retroceder con eso... ...realmente es inaceptable... ...por todo lo que implica... Eh, eh, ...digamos, achata la escala salarial destroza el nomenclador, eh, no lleva los adicionales de zona desfavorable, congela la antigüedad, o sea, volver a la época de la suma fija de, la, de, de lo que era la época menemista de los 90, realmente es un retroceso. Así que eso, por eso y por la falta de una cláusula de gatillo, nosotros no aceptamos esa propuesta. Ahora el gobierno logró que las otras federaciones uh -huh. firmen, con lo cual, desde el punto de vista de la paritaria, el gobierno la da por cerrada. Flavia Fernández, la justicia esclareció el caso, está comprobado que el autor del femicidio fue Facundo Pérez, aseguró el fiscal Walter Martos, Ivana Oviedo, mamá de Flavia, dijo, la única víctima fue mi hija, el femicida, recordamos, fue asesinado mientras estaba detenido en la Alcaidía. La muerte de Flavia Fernández fue en manos de Facundo Pérez, eso ha quedado demostrado, eh, por eso estamos hablando de que existe una certeza respecto de eso, pero teniendo en consideración que a la fecha Facundo Pérez ya ha fallecido, es que se pide un sobreseguimiento por, eh, por extinción de la acción penal, se llama. Básicamente una de las causales de extinción de la acción penal es eh, la muerte del imputado. No se puede describir con una palabra. Mucho dolor... Mucha bronca, impotencia, eh, porque más allá de que se encontró al responsable, siento que la muerte de mi hija queda impune, porque él debió estar con vida y pagar su condena con cárcel, como corresponde. Eh, siento como que es un capítulo que no se va a cerrar, más allá de que siempre supimos que él había sido el, actor, el autor. Eh, no hay quien pague la muerte de mi hija. Nuestra compañera Mari Servino compartió en Radio Radiocracia su columna sobre feminismo. Hoy, el caso de Flavia Fernández. La Fiscalía cerró el caso como femicidio. So, en, en, en prioridad, eh, el asesinato de Facundo Pérez, que obviamente que nosotros también repudiamos, porque nadie quería este final. O sea, por supuesto que si él era el responsable de la muerte de Flavia...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 Pablo Vasco presentará este miércoles a las 20 horas en la Facultad de Ciencias Humanos su libro, Rebelión de las Disidencias. En diálogo con Radiocracia se refirió a los dichos del concejal y pastor evangélico Torres. Existe una doble moral característica de estos dinosaurios. Llego a Santa Rosa y me entero que los dinosaurios no están extinguidos y no están solo en castelo".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 Como es habitual los días miércoles, nuestro compañero Cristian Acuña nos trajo su columna del portal InfoHuella con toda la actualidad del oeste pampeano. En Jacinto Arauz, una marcha que pedirá justicia por los hermanos que murieron en el incendio en diciembre del 2017. Otro de los artículos que hemos publicado en InfoHuella tiene que ver con Jacinto Arauz. Allí se hará una marcha en diciembre para eh, pedir justicia y recordar eh, a los hermanos eh, Federico e Iván, estos hermanos que eh, murieron en un incendio en diciembre de 2017 en Bernasconi. Ellos eran eh, oriundos de eh, Jacinto eh, Arauz. Desde Infoboya pudimos eh, hablar con Rocío Sassi, la esposa de Iván, con quien tienen, tienen ambos un hijo de 7 años. Eh, Iván murió eh, alcanzado por, la, por las llamas junto a Federico, su hermano eh, menor. Eh, Iván tenía 32 años y su hijo 20, eh, su hermano 20 años. Y este diciembre se va a cumplir el primer aniversario y van a eh, realizar eh, una marcha. Piden justicia. Radiocarmes.com.